Sueños Son, el programa que te vuela los patos de la cabeza. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Sueños Son, en esta tarde de sábado 2 de abril. Hoy recordamos y conmemoramos a aquellos que han dado su vida en las Malvinas, eh, tratando de defender nuestro suelo, nuestra patria, eh, Podemos decir muchas cosas, podríamos incurrir en una discusión política o histórica acerca del tema, pero más allá de eso vamos a enfocarnos, a centrarnos en recordar y también en también saludar a aquellos que perdieron a algún amigo, un familiar en aquella guerra, que, que han perdido una parte de sus vidas en aquella tierra defendiendo lo que era nuestro. Así que para todos ellos esta canción... Eh, en honor a sus vidas y a la pérdida que, que hemos sufrido cada uno de nosotros en esta guerra. Años clausurados por ver Un pobre sueño Enjambre de memoria y dolor Corazón quemado en un balcón Esto Ya vamos a ir a Kiosko, eh, con la canción En Tu Canción. Y lo que vamos a escuchar a continuación es Una Voz en el Olvido de WD. Anoche estuvieron filmando, preparando el video de este tema. Así que un saludo para él y los dejo con esta canción. Eh, ya lo hemos presentado, este chico hace rap fusionado con rock, con heavy metal. Así que espero que lo disfruten. Nos vemos en un instante para seguir con más rock aquí en Sueños Son. Mi piel se endureció al recibir tantos golpes Nacidos del pánico a la libertad algunos torpes Bloques comprados por la codicia del norte El porte de dar corte por deporte a los soportes Tan parte de miseria el son del toque de queda Cada día Sudamérica lloraba su veda Morí como viví Pienso luego existo, era libre por dentro y por fuera quería lo mismo Palabras amenazas, mordazas escasas para detener el potencial de mi pasión Morí tan joven, llueven lágrimas del cielo en este suelo castigado por mercenarios Calendarios opacados por pecados color verde Mi victoria ante las botas es que el pueblo me recuerde Feliz por lo vivido, con propósito nacido Y moriré en verdad si me condenan al olvido Historia de masacre que a tu olvido se remite Historia que se olvida, historia que se repite Alarmas son karmas de vidas traspasadas La paz jamás avanza a cargo de una fuerza armada Paradojas en hojas, manchas rojas La lógica hoy día sigue en la cuerda floja Piensen en mis hijos y en mi Mi esposa, por ellos luché y quise que vivan otra cosa Capturados por el que usurpó la casa rosa Y no hay fosa que encierre tanto dolor Frágiles excusas, militar, ruleta rusa Se transparenta la muerte tras la negra blusa Nadie desaparece, invento del que mata La basura que desata la tupides de estas ratas Y tratan de chamullarnos los anfibios pero esas no tapan el sol del genocidio. Se fueron, pero dejaron sus cimientos y la guerra sigue firme por matar al pensamiento. El estaba tabacán y un champán de corcha. Tu libertad te miento, el lama no lleva una antorcha. Pero no pueden, la clavitud no trae gloria y la victoria está en el poder de tu memoria. Di mi vida y muerte, ahora vos quedás. Mi paso por esta tierra es el grito de nunca más. Un grito que se origina en esta tierra y se inclina a tu oído y te repite. No te entregues a Argentina, no, no, no te entregues a Argentina.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 ¿Por te ponen contra la pared? ¿Quieres escapar? Es inútil nunca de tu lado estar Puedes torcer tu destino Pero siempre caerás Sobre este barco de papel Siempre la lucha Es en vano Nunca dejes de creer Queres escapar Es inútil Nunca de tu lado estás Puedes torcer Tu destino Pero siempre deterá un largo viaje me acompañará el suslas maledadas y me diga y lo mejor de este desierto lugar. Y no es que no te quiera, nena, solo que mis cuerdas lo veo vibrar. Y no es que no te quiera, nena, solo que mis cuerdas lo veo vibrar. El blues Amigos, vamos a tocar Luz en la carretera Una vieja guitarra me acompaña Lo que escuchábamos era triste realidad y los jetones. Ahora nos vamos a un corte y nos encontramos dentro de unos minutitos. Hasta luego. Hacemos una pausa, vas al baño y volvemos. ¿Hay papel?